Y a raíz de, de él, pues un colega de su cuadrilla eh, vino a hacer unas pruebas, Dani, y, y nos gustó la voz y así, y nos quedamos con él. Erabe nombre de la banda. ¿Cómo surge este nombre para la formación? ¿Tiene algún significado especial para los componentes? ¿Os ocurrió sin más? <risa> pues, pues la verdad que estuvimos mirando mil oportunidades, porque andábamos ahí que no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 salió ese nombre y preguntando a mucha gente también. Sí, suena bien, ¿no? Y sí, la sí. verdad que íbamos casi hasta una encuesta <risa> Una encuesta para sacar el nombre al grupo. Sí, sí, sí es. Es. ¿Por qué os habéis decidido por este estilo de música a la hora de formar Erave y no otro? ¿Es con el que os identificáis a la hora de escuchar a otras formaciones, digamos? Yo sí. creo yo creo que es más yo al menos por mi parte es la música que siempre he escuchado. Desde chiqui, sí. por los padres, al final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 Cuando lo grabamos llevamos, no sé, igual dos semanas tocándolo, para llenar un poquito más, ¿no?, la maqueta. <risa> y que también hay algún tema ya hecho después de, sí. de haber grabado esto. Claro, el concierto del próximo día 12 lo luego, tocaremos. Luego sí, sí, eso es. es, eso más es. Más <risa> eh, hablando ya de la maqueta que presentáis, ¿cómo fue el proceso de grabación? ¿Dónde lo grabasteis? Pues fue, en, pues estamos ahora ensayando en el Gastelecu de villaba y pues ahí está está llevando ZTK Rap, la discográfica Montana Records, ¿Sí? y un poco a raíz de que éramos conocidos y así, pues salió la propuesta de poder grabar y salió subiendo la oferta y agarramos rápido, vamos. Ensayamos en el Gastelecu de, de Villava. Uh -huh.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 no La verdad que siempre llegaba a los ensayos y decía Mirad, tengo algo nuevo Siempre tenía algo que enseñar Ha sido siempre el que nos ha... Yo creo que sido en este cambio que hemos querido de versiones a Goya Ha sido el propulso La maqueta, la composición de las canciones es un trabajo conjunto Me explico, al componer las letras, la música Cada uno trae una idea local Sueña, sí. sueña con algo y al día siguiente sí, ejemplo, sí ¿no? la era sí. es que al final se juntan decisiones de todos pues igual a uno se le ocurrió una sí. cosa y así y al final todo se conjunta en el ensayo y ya llevando preparado y así uh -huh. y la verdad es que salen cosas bastante guapas llevas ¿sabes? de casa una idea y luego ahí entre todos desarrollamos un poco más eh, si tendríais que definir con pocas palabras la maqueta que habéis editado ¿cómo la definiríais?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 Te diste con el poder del de la ciudad. Reprimes la población con tus excusas de mierda. Pero tú solo dices que te limitas a moderar. No podías para hacernos daño. Es el poder. Que consigues solo con es el engaño. Crees que todo lo puedes hacer. No podías para hacernos daño. Es el poder. Que consigues solo con es el engaño. Crees que todo lo puedes hacer. Me quieres hacer creer Que lo que has hecho no es robar Que la legal Que no está mal A quien pretendes engañar En tu estado policial Todo lo quieres controlar Escucha lo que voy a decir Ya nadie te quiera que Ya nadie te quiera que Ya nadie te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 Ah, claro. Tenemos las fiestas de fiestas de town y nos Ajá. a través de un colega y así, bueno, wow. ahí ya fue. Eso fue un concierto un concierto potente, la es que o sea, ahí ya nos pudimos lucir bastante. Eso estuvo bien. Y el 11 de abril presentáis la maqueta en el bar y Largui de Don Ivane, que nos vamos a encontrar. Bueno, pues un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 y también pues eso los temas en nuestra maqueta y algún temilla también que está ya salir sacao y ya que no nos ha dado tiempo pues a meter en la maquetía pero bueno para siguiente ya, lo sí, eso es, eso. ya está sí. en carlauco <risa> que se vaya viendo ya. <risa>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 Eh, ya que estamos hablando de fechas para presentar la maqueta algún teléfono de contacto facebook para contactar con vosotros para para los conciertos sí vamos con twitter y facebook también sí tenemos, tenemos twitter dos, facebook sí. y y canal bueno, bueno en canal en, en YouTube, youtube también para los vídeos tenemos las sí. canciones subidas a youtube y, sí. sí más sitios pues, en, pues están para descargar desde nuestra página web también en rever y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 peroccionar los tres euros seguramente no vamos a poner la precio anticrisis anticri ¿qué será ve para ir ave pues ahora mismo yo creo que para mí mucho a mí la es que me motiva mucho la verdad que está saliendo y se ha vuelto algo por lo que digas voy a perder tiempo en esto porque no perder eso es al menos no perderlo eso es o sea que perderíais sueño no por la banda Si sí, hay veces que igual algún sonido y así que le estoy dando vueltas y si quiero estar sacándole estoy en un rato levantarte de la cama de una idea que, que te viene ya ahí cuando estás a punto de quedarte dormido y la al móvil o sí. <risa>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 Nos dejen Eso es, que las... nos dejen poner Ahí va a estar O sea que el 11 de abril en el Ilargui Seguramente por 3 euros Ahí lo tiene la a gente eso es, sí, es. Ahí sí, eso <risas> eh, ¿Cuáles son los sueños de Arabia a corto plazo? A corto plazo sueños muchos Tocar, Uf, tocar sí, por tocar, todos Tocar, lados. tocar, tocar que, y tocar. Que nos oigan Y, y, y estar a y gusto Que al final <risas> tocando también estás a gusto Y uh -huh. si salen cosas así Eh, si os parece, vamos a ponerle una frase ca a cada uno de los temas de la maqueta. Lo que lo que primero os venga a decir eh, cada uno de los títulos de las canciones. De Nora Goaz, pues que ya vale, ¿no? Igual, hago es así... El mismo título. El mismo título te sí. dice ya, pues eso... Que, ¿A dónde vamos? Eh, ¿a dónde vamos? Uh -huh. Es que no hay otra. Luego está Ate y Líquida, pues un poco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 Pues nos quedamos con el sexto corte del álbum, Unai Lander Christopher, es que recaso por haber venido, vale. ah, suerte sí, chau, sí. y el 11 la presentación a ver si sale todo a lo grande vale, y es vale, el primero es de que... los muchos conciertos que nos va a venir, gracias, eh, vale, gracias, gracias, gracias Os aluda, erriare kritici la situación, erribatolo el W.A. Pure vida y teco. Pure rriar, es al nombre de sí, askei zateco es mi vida y. Oyele que Ne saltu melesi askei zateko hesku midea baia lebea moro habetasunak sus trayectas di en borde ríos susillar entre tu puro dute es tu poder purea dar ricapena pure ría esa luz merecí haz que izate con escomi